Gualmente la la socialización de los ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial no dejan de generar una cantidad de inquietudes. Primero, ¿por qué se pasa un lapso tan grande de tiempo, 10 años y, y definitivamente en, en, en ninguno de los periodos se haya tratado el tema para darle una mirada y por lo menos empezar a reflexionar sobre el crecimiento? Segundo, allá en las eh, hacia el 2007 pues se eh, se generan unos trabajos importantes pero que definitivamente tampoco concluyen con darle una mirada eh, eh, y se haga un, una evaluación, una valoración de los ajustes. Se llega al último periodo, eh, normativamente hablando, que es el de 2010, y ya necesariamente tenemos que hacer los ajustes donde desafortunadamente también se nos presenta ya en el momento de la recta final. Es decir, la consultoría, de acuerdo con la administración, generan un plan, un proyecto de decir, bueno, ya los, se lo llevamos a la comunidad. Es muy corto el tiempo para que la comunidad lo podamos conocer y digerir un poco los alcances de las decisiones que vamos a tomar pero eso no, eh, lo que quiero decir es que también no podemos eh, eximirnos de esa responsabilidad de participar y de manifestar nuestras inquietudes en torno a la gran propuesta. Veamos una de tipo ambiental, nosotros eh, tenemos muchas reservas y mucha preocupación en cuanto a la estructura principal, cómo se verá afectada por los grandes desarrollos urbanísticos y sobre todo lo que pretende generar con el proyecto industrial. Eh, cerca una zona de protección y eso Como una pequeña cosa, porque eh, la explotación minera será tan impactante que, que, que definitivamente la ciudad como tal seguiremos padeciendo el problema de impacto ambiental, pero busquemos que ojalá, dándole una mirada. Y quizá también una voz que le da el mismo consultor como llamado de atención a que la comunidad generemos una eh, permanente vigilancia, una permanente reclamación y ojalá un aporte y un, y un aspecto muy importante, estar indagando, estar inquiriendo por cuáles son los cambios que se, viene, se van dando, pues será una de las tareas grandes definitivamente. Van, están chocando los intereses de un crecimiento urbanístico con una mejor calidad de vida así en el plan de ordenamiento en los ajustes se nos puedan plantear otras cosas, pero nosotros vemos que entre la propuesta y la realidad pues hay mucha distancia, la cual deberemos ser partícipes y actores principales ¿Está usted de acuerdo con lo que decía de pronto ahorita don Fernando, que el desarrollo de estos planes parciales va en contra de la medio ambiente? Indudablemente va a afectar una cantidad de, de zonas de de suelo altamente o agrológicamente muy rico que definitivamente también será irrecuperable es decir, el ambiente que vivimos en nuestro municipio va a ser sacrificado con el criterio de ayudar a generar una solución de vivienda a nivel nacional pero también un negocio muy local, es decir, una necesidad local porque aquí hay una cosa eh, que habrá que tener en cuenta es que tanto los desarrollos Urbanístico, o sea, en los próximos cinco años, beneficiará a la población interna y no solamente será una recepción externa. Hay, hay que una cantidad de cosas eh, en el en el, los equipamientos, en, en la salud, en educación y en otras cosas, tendremos que seguir trabajando arduamente para mirar que eso no solamente se quede con eh, la, el aprovechamiento del suelo, la solución a problemas de vivienda y lo demás se quede rezagado.